<risa ses> <Other things> bueno, así como esencial día, que dice a usted, el bañatorre y la gente va a pensar una ayuda la escena. Que acelerar la lucha que yo tengo a esta... Es que no se Bueno, pues entonces, eh, la charla tiene un título un poco... No sé, para mí bastante largo. Una que yo, lo, lo, yo título ese y creo que me han ofendido. Porque básicamente voy a intentar hablar... <tú en |notimestamps|> <tú> ...de la guerra de Siria, del Estado Islámico y del Kurdistán... ...prácticamente cada uno de estos temas era para avanzar... ¿también? ...eh... ...lo que voy a intentar hacer es dar una especie de... ...como de claves para entender... ...como para entender... ...para intentar entender lo que está pasando en esa zona del de, de mundo... ...el de Oriente Medio... ...ahora va, vamos a hablar del, del mundo islámico... ...y una, cosa, una cosa como fundamental... ...voy a intentar una, una especie de, de introducción... ...y luego voy a coger la, la guerra siria como, como eje... ...y voy a intentar aprovechar acontecimiento que han ido pasando la guerra siria... ...para ir contando cosas sí, como los señores islámicos... ...el presidente del Pukistán... ...y aprovechando cada uno de acontecimientos... ...para explicar una, una más amplia de los lemos. Entonces... Es eh, una cuestión climatical que yo creo que es bastante, o sea, la mayoría de la gente conoce, pero bueno, que no, no sabe más recordar. Cuando hablamos del de mundo islámico, es la muchas veces se confunde con el mundo árabe. <coughs> es una cosa de el mundo islámico, aunque se conoce como mundo islámico, un mapa de la, de la zona del mundo en la cual el, el Islamo, sí. la religión musulmana está más o menos mm -hmm. El, como el norte de África, la ciudad arámica etcétera, y aparte también el club asiático aquí vemos también que eh, hay una diferencia entre el, entre el Islam Sunni y el Islamistismo dos, dos, dos ramas del, del Islam que luego pues, nos más en ellas porque también es importante entender el concepto de una o el concepto de otra yo creo que todavía no lo entendido, pero bueno, <risa> voy a intentar explicarlo a, que, a lo que ha llegado ¿no? de Del, del civismo y del turismo. Entonces, una cosa es el, el mundo islámico y otra cosa es el mundo árabe. Este es, otra, este es otro mapa que marca, por lo menos, una etnia o una mezcla. ¿no? lo que corresponde al mundo árabe sería lo que está en color marrón. A parte que muchas veces pensar que es el mundo árabe, pues no es mundo árabe. Hay muchos mundos de la zona de Irán, que son, son persas. La industria, que son, no son turcos, no unos puros. Están ahí en Aram, en el final de de Irán. Bueno, es importante para centrar un poco la cuestión. Supongo que es una cosa que en general se sabe, pero no... Y sobre pues, todo, porque últimamente se genera un monte de conflictos de estas diferentes étnicas. Y... Bueno, entonces nosotros nos vamos a centrar en lo que se el Medio Oriente, eh, por Medio Oriente se conoce eh, esta zona del planeta, que está a la izquierda del mar Mediterráneo, a, a la, abajo a la derecha está el Océano Índico, el Océano el Mar Rojo, se suele considerar el también dentro del Oriente Medio, y acá, hay un término que se usa mucho también en términos marxopoíticos, que es el Medio Oriente ampliado, cogería, vamos a ver aquí, cogería prácticamente el Marbeck, que iría desde Marruecos hasta, el, hasta, hasta Libia, el Marbeck, que iría lo que es el, propiamente el, el Oriente Medio, y, y también el, la, la zona central, la zona central de San Lidate, pero bueno, entonces hablar prácticamente de lo que sería como medio. medio. Vale, en esta zona, eh, este es un mapa religioso, Eh, como vemos, el, el color verde son diferentes tonalidades que corresponden Y también el color este azulado. Que es, que es, color es importante entender estas las diferentes tonalidades del, del color verde porque implican diferentes ramas del Islam. Eh, el color verde oscuro representa el, el chiismo, o el, el Islam-chi, sí, la, la corriente chi. Sí. El color más verde claro representa el sunismo, y el color que está en el centro de, de Arabia es el wajabismo, que es como una, una rama, una vertiente, de, un tracto o la denominante del, del sunismo. Supongo que todos habéis escuchado hablar del sunismo y del chivismo, porque en la TV siempre aparece un montón de, de noticias al respecto, de que ha habido, cuando habla siempre de, de las guerras sectarias, ¿no? entre suníes y chilles, pues, Ahora tienen que explicar aquí con que. Los geomantes religiosos entre CIE y Shunie se eh, de los de la religiosidad se remonta a cuando muere el, el profeta Mahoma. En ese momento Mahoma indica que su sucesor, sucesor, sucesor ha de ser Ali y Entonces los CIE significa del árabe Ali, que significa sendero. Entonces refugio, se con Ali, con ha designado a, a de Mahoma, se, se denomina Chíes de Ali Chíes de Ali uno de los hijos de, de Ali, se muere lo matan los chíes en una batalla sin, sin frente, y a partir de ese día aquí, un día muy para, para los chíes durante que hayáis visto en Yad y algunos sitios así eh, muy chíes que una vez al año los, los chíes empiezan a golpear y acercan un poco para, para rememorar esa batalla en la actualidad su primer mártir. Así. Los sumíes son los que cuando mueren Mahoma eh, designan un, un nuevo salidor de Mahoma pero no, no por un alineaje como el van a ser nuestros planos. Básicamente, la, la, la incidencia empieza ahí. Luego, a ver, desde el punto de vista hay un montón de, de cuestiones. No me voy a meter ahí porque tampoco lo unen mucho ni ¿no? nada. Entonces, eh, Lo que sí que es relevante es que los suníes han sido históricamente los de mayor poder, como la rama dominante del, del, del Islam. Los suníes representan el 55% de los insulmanes del mundo, eh, y los si es un 5%. Luego hay otra serie de, de ramas más minoritarias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desde la política social y económica, en la mayoría de países insulmanes pero sí representan normalmente una clase social más o menos aplastada o minorizada, o como queramos denominar. Normalmente las élites de los países normales suelen tener una reflexión sumida, ¿no? Entonces ahí, ahí se refleja de alguna manera una actividad más social de, de la clase. Desde el punto de vista del empiezo, pues tienen... Por ejemplo, en el... En como es un término que se escucha hoy en día mucho, la, la cuestión de la ijat, la ijat en, en árabe significa... Eh, algo así como resistencia o lucha, entonces en un, en, en un principio la me estoy refiriendo en cuanto practicar un ejemplo de inteligencia y inteligencia en los niños, entonces la yihad eh, representa lucha o resistencia, entonces eh, en un principio, en un origen, el concepto de yihad se refiere a, a, un, a un concepto bastante eh, místico, de la lucha, es decir, eh, Eh, la, la greater yihad o la yihad grande se hace eh, uno conducido mismo, no contra el pecado hacia, hacia adentro, no contra el mal que, que está en, en el interior. ¿no? Y, y luego hay la yihad, esa es la denominada la, la yihad del corazón, luego hay la hija de la espada, que es la que hace la, la guerra franca, la que viene de hacer, la forma más famosa. Ahí está la hija de la palabra, la hija de, de la mano. Bueno, hay una serie de yihad que simplemente significa el deber que un mantiene tiene en su imaginario de ¿no? entonces. los ties hace una interpretación mucho más perspectiva de la jihad, es decir, que la garanja de matemáticas es pornia en, en el medio, contradiendo uno, ¿no? Claro, hablando Cardano y el es unique, con su mismo, dice todas las corrientes más más radicales de su mismo, que son los los talafistas la pizza se, es una corriente aquí, que tiene ideológicamente y como el el el núcleo más potente está en, en Arabia Saudí. Eh pues eh nosotros la, la cuestión de la hija la yihad armada, cierto, La hija de, de la guerra santa, ¿no? contra el bigudán También el, el, el chi considera la hija como una cuestión más de que si hace la, si hace la Guerra Santa, la hace más en su, en su espacio, en su geográfico, no y se convirtió en que tiene una perspectiva más, más de la Guerra Santa, cualquier parte del mundo, para que veáis a una distancia. Eh, <coughs> es interesante porque eh, la cuestión del, del salafismo y el homo-jabismo eh, es como una, la vertiente del Islam, que a partir de los años 60, coge una, una, un crecimiento más potente, que contiene que es el el Islam que más crece en las últimas décadas y sobre todo el, el aspecto ideológico que, que forma parte de al y ahora el Estado entonces el salapismo salap significa preceso o, o alceso entonces eh, va con una especie de, de interpretación más turista del de, de, de Islam y se alimenta sobre todo desde, como subreferente ideológico ese de Sarabe estadounidense En Arabia Saudí se conocía que la rama del Islam la y la que más corta tiene el Guajabismo. Guajab fue un, un chico que vivió en el, en el siglo 18 y que es una especie de, de interpretación jurista del Islam, de, de, de, de, de, de intentar ir la raíz, de cómo vivía el profeta, poco de, de intentar recuperar esa, esa, esa época dorada y esa época más pura, de interpretación más pura. Pero, dice que los uníes conocían un poco más ortodoxos y que los sí es más pelear y otra cuestión respecto a los chileses es la representación política en términos de, de poder que representan en la agresión he pues dicho que los chiles no centran, no, históricamente no han no ha sido una, una rama que ha centrado el poder político así es más importante. una sección puede ser de Irán que no se, se ha centrado la, la revolución de los de Yatolás, toman el poder y la se convierte de esa manera en el, en el centro de político así de referencia para el para Zid ¿no? y enfrente tiene de Arabia Saudí que es como dicho, como el, el referente ideológico del del y del fundador del sunismo más del salafismo y del wahabismo. Mm -hmm. Los propios salafistas contían que el término wahabita en un término restrictivo. No creo que haya ningún wahabita en Bueno, eso respecto a la... Bueno, también, eh, otra cosa interesante es el de esta de 10 sobre todo. <coughs> en las fuerzas no hay caraña, pues ya hay un montón de... Como que es bastante complicado. ¿verdad? También vale ver deber, eh, o sea, es interesante observar como... Entre Chilles y, y Sumíes, la que eh, siempre había una cierta rivalidad, pero tampoco ha sido... Hay mucha gente que interpreta esa, ese, ese clima sectario como una, una, una cuña que intenta meter las interesantes en las presencias occidentales para se estabilizar la red. ¿no? una cuña para que, en principio, musulmanes se podrían habitar más, más o menos, de ausia, que no se, no se arreglen y no, no conformen un espacio de estabilidad y de oposición a, a lo que puede ser el, el liberalismo americano. La otra cuestión que confirme a, a, a, a los diez medios es la cuestión étnica o más parte de la religiosa. Como hemos dicho, básicamente aquí el islam dominante y nos vamos ya a la cuestión más, más, eh, más étnica. Pues, que el, como hemos dicho antes, la zona del sur es un que árabe. Arriba en Turquía pues son, son turcos, los purdos son este rojo sur, están emigrantes y Y la derecha abajo ya están los, los Baluchis o los Baluchis o Balifican. Esa es otra nación de Estados Unidos. Bueno. ¿Y por qué es, bueno, es importante el oro intermedio? Pues aquí tenemos los campos petrolíferos y de gas. Básicamente ¿no? en la zona del mundo con pues más... No solo con mayor reserva... ...en gas y petróleo, sobre todo con el petróleo de mejor calidad de vida. Ahora veis, no la, la potencia que ha sido capaz de regular... El, el, el, el, ...la producción mundial de petróleo. Cuando eh, faltaba, pues era capaz de tener más, más petróleo de mercado, de quitarlo. Bueno, luego de la teoría sobre el, el tipo de petróleo y qué sacaba, eso momento, no me ha olvidado. Como vemos pues aquí, las principales potencias petróleas son la, la que el documento que vamos a describir adelante y luego irá sobre todo a llegar en la zona sur y ya también ya eh, a raíz de del de del, de la de pues, petróleo en que, que más puede desarrollar en la zona, Cazar también, sí, justo, cazar está... ¿Se ve? Está como encima de Bueno, cazar luego, lo... luego veremos lo que es vale, pues ya ha como un poco para intentar funcionar No sé si se han las cosas o las de... Yo estoy un poco más, pero bueno Bueno, entonces, para entender... Hoy en día, que es el Oriente Medio, no, no nos vamos a retos traer a, a la presión. Y bueno, ahí empezó la ciencias aquí, esto ya nos queda lejos. Vamos a empezar con, a principios del siglo XX, esta es la zona que está ahora en, están ahora en guerra y todo eso. Es una parte del Imperio Otomano. El Imperio Otomano tuvo que coger los siglos XVI, me parece, y luego ya fue como perreño en terreno, perreño en terreno. terreno Y la Primera Guerra Mundial, esto de la Primera Guerra Mundial, pues se recurrió en el bando Caliente. Entonces, pues, la primera vez la primera Guerra Mundial, pues ya, pues, en la primera Guerra Mundial se enterró, y de, la, de una reconstitución de lo que era antiguamente el Imperio Román, el Imperio Otomano, pues salió su tía, en, en una versión muy cantaqueña, y, y... Entonces, después de la Primera Guerra Mundial, las potencias europeas se reparten de esta zona de intermedio sobre todo entre, entre Francia y, y Gran Bretaña okay. tenemos lo que es la Siria que está a Francia y lo que es la Siria que está a largo de, de, Francia, que, de, de, de Gran Bretaña, como Bordania y y Alemania entonces eh Una vez que termina una gran mundial empieza, bueno algunos días de antes no pero cuando, para prácticamente para la década de los, de los 50 ya se, se da por culminado el proceso de descolonización de la zona y los estados que vemos hoy en día en la actualidad ya se más básicamente constitu en la forma en la que están hoy en día <tose> una un fenómeno <tose> Mm -hmm. El político relevante en esa época fue el que se como socialismo árabe <coughs> y sobre todo el, el partido Vaz, <coughs> eh, eh, bueno, y luego uno hace partidos también socialistas árabes, <coughs> tuvieron mucha importancia en ese contexto de descolonización y era básicamente un planteamiento, una interpretación a la, a la, a la árabe del, del socialismo Eh, soviético o sea que en algunos aspectos por ejemplo la, en la cuestión macroeconómica pues eh, bueno hay, hay que decir que en, en muchos de los países de, de, de esta zona en esa época pues eh, llegaron al poder este tipo de movimientos eh, socialistas árabes que ¿no? pues, se, se le denomina aquí en Siria y en Irak el partido Ba'at problema partido Ba'at es, es, es el de Siria pero luego hubo una decisión entre el, el Ba'at de Siria y el Irak. Dentro del socialismo ahora se, se puede sentir que estaba Saddam Hussein, Al-Azhar, que eh, tuvo Nasser, que fue un presidente de Egipcio, de los más importantes, más, más históricos. Fue el que llevaba a cabo la guerra, unas, las guerras contra Israel, la de Argentina, y luego algunas ramazones. Cada <coughs> eh, final se puede considerar que era más o menos dentro de estos Y básicamente lo que plantean era un panarabismo, es decir, una confusión de, de, de los árabes más o unidos. Tenían una una perspectiva eso eh macro económico, pues una vez que, que tomaron el poder, pues eh llevan la como de nacionalizaciones a nivel internacional también sefusionaron con el con el bloque soviético algunos directamente y otros más o menos directamente, pero bueno están más o menos sobre toda la, la cuestión antiperiista la tenían bastante idealizada luego a, a a nivel eh por ejemplo a nivel de pero de desde la mujer sí que intentaron eh plantean de aquí analizar la la cuestión de la mujer sobre, sobre, sobre la cuestión de, los velos de la pelo y la las la las cuestiones que el, que el Islam, eh ponía a la mujer porque la semana dice una serie de de, de, de revisión a estas cuestiones eh, uno de los principales eh, opositores políticos del delismo del político radical Siempre había, siempre, muchos de los, de los estados estos, una vez que ya se implanta este, los que se implanta el Pachío Bajo, pues lo, lo, lo también los olos, bueno, yo creo que en general todos esto es todo lo que tendrán que más reivindicar. Eh, básicamente han sido los que luego lo veremos más adelante, eh, esta corriente ideológica ha sido la que ha mantenido más o menos la raya, el, el mecanismo radical en, en esta zona del mundo principalmente los países occidentales, occidentales ante las que en los últimos años han ido desmantelando y la otra cuestión también, que no hay que pasar por alto es que sobre todo se configuran regmenes bastante autoritarios de una, de una cuestión militar bastante potente aproximadamente todos los, los regmenes bastante militaristas eh, ya digo, el, como la época de oro del, de, este, de este momento es cuando están a hacer en En, en Egipto en, en Siria también están, están los del Patio Bab eh, la cuestión es que a raíz de la guerra de, de los 6 días en la cual, en la, en la cual eh, intentan Egipto y es que a raíz de la laic ¿no? le una pulida entonces es como empieza un poco el declive ¿no? porque el mundo ahora sí. empieza a ver como que Israel pues, a él nosotros no vale pues, a esta gente no vale ¿no? Bueno, es como que empieza un poco el declive Bueno, algunos de los regímenes se han ido modificando, es una que mueren ayer, en el siglo, entra ya un dirigente, un... afirmando por profesión, eh, ya que se alinea con los el... sea, Estados Unidos, en Siria, sin embargo, entra el, el partido, va a estar en la década de los 60, eh, entra, el padre de Al-Assad, en de ahora, eh, al-Assad, entra en, en, en la década de los 60, se ha manteniendo, o está a cumplir pues se trata en 1970 y luego va, lo va cambiando. Ya que en el 73, a la vez entra la presenta también de, de Carpana, 2010, que van a en 2010, de la primavera árabe. O lo que también se observa en eso en este espacio que de manera al de democracia democrática, pero casi están una haya hacia algo la na sistema autoritaria y más que el, el el bloque soviético pues también hay un poco ahí como Oh, mira, sea, bien, ¿no? Entonces, eh vamos a dar ya un salto a la autoestima como la primavera, que hay alguna duda, va así, Entonces, eh, ese trasfondo de, del, del movimiento MacNamara pues, sí, un de una también sabe podéis decirle, poder entenderlo y el en día para para entenderlo que, que pasa por ahí. Yo voy a dar un salto a a las primaveras árabes eh, la verdad es que es una cuestión muy compleja lo de las primaveras árabes porque un cada cada país era era una realidad diferente, empieza en Túnez empiezan, del año 2010, bueno, ahí empieza en diciembre 11 de bueno, ¿correcto? Están en Benalí ahí, bueno, lechan, le luego viene Libia, luego viene Egipto, ahí también voltadines en Baréin, en Siria Para entender un poco el contexto geopolítico de la zona, este mapa indica cuáles son los estados que están más o menos alineados con los Estados Unidos. En blanco son estados que no, no tienen una relación de alianza. En azul, los, los que estados de, de la OTAN. En los que están En, en verde son estados, eh, como se denomina, principales aliados que no están en la OTAN de Estados Unidos y los, los estados en amarillo son son eh, aliados que no están en un acuerdo pero con los cuales están unidos parte bases, bases aéreas como bases militares algunas de forma exclusivaiva y veces de forma masiva ¿no? ver cómo, eh, sobre todos los procesos de se venían como revolución o no era árabe Eh, se, se encadenan y, y adquieren fuerza en espacios en los cuales no está, está, no es no, no está este país alineado con Estados Unidos sobre todo en Libia y en Siria o sea, en Egipto de repente se carga al lugar y las los hermanos musulmanes y luego enseguida ponen a otra a otro equipo así militar bueno, tampoco me voy a meter en lo que pasa en cada país porque supongo que será yo entiendo que en el inicio de esos procesos de protesta supongo que habrá a, alguna forma de movimiento más o menos sí. espontáneo eh, pero lo que está claro es que hay un momento en esos procesos de, de revolución en los cuales alguien decide que vayan adelante o que no vayan adelante y ha tenido un montón de protestas de, con bastantes muertos y, y la cosa sigue, sigue que muestra ¿no? entonces vale otra cuestión interesante para entender eh, aparte de lo del petróleo Eh, ¿Qué es lo que significa este espacio político? Es entender una serie de maniobras que se están llevando desde finales del siglo XX. Eh, a raíz de la, de, la, de la caída del bloque soviético. Y esta es la, la cooperación, de cooperación de Shanghái. Es un espacio de cooperación, sobre todo económico, pero también de seguridad el pulsado sobre China y Rusia, y al cual están empezando a adherir otra serie de, de países. ¿Eh? La OTAN. Los de la OTAN dicen que, oh, estáis haciendo otra OTAN. Y ellos dicen, no, no, tanto. pero bueno, no. supongo que está claro que hoy en día sí, la... <risa> el, la hegemonía estadounidense está más o menos ya yéndose un poco contestada y este tipo de maniobras pues, significa lo que, lo que, pasando, ¿no? que hay, hay pues, una, otro eje que se está configurando mm. otra otra serie de relaciones comerciales y económicas entre y también militares entre, otra, entre otras regiones del mundo que no son en Europa en Estados Unidos. Ese es uno de los de las organizaciones, ya os digo, principalmente tienen eso, una, una cuestión de cooperación de hacer tratados entre ellos económicos En horizonte plantean una especie de, de mercado único, de monedas y más o menos... Lo, lo que yo veo, tampoco me, me he puesto, lo, lo, lo dejo ahí para que quiera que si, se interese en ello, yo veo que básicamente es, eh, no están planteando una, una especie de, de revolución socialista, simplemente están eh, desarrollando otro espacio de mercado diferente a la Unión. Básicamente así como yo lo veo y otro espacio de, también que está relacionado con el anterior pero es un poco más tardío es la Unión Económica Eutroasiática la Unión Eutroasiática es una, una unión similar a la Unión europea que se crea que ya, ya se crea en un tratado a, a principios de este año en el año 2000, 2005 y y sobre todo El, engloba a, la, a los países que, que formaban parte de la presidencia. Y ahí vemos Ucrania. Ucrania es ese colorcito aquí un poco más claro. Pero, Entonces, eh, básicamente este acuerdo fue el detonante de, de la guerra de Ucrania. Primero del golpe de estado fascista que hubo en Ucrania y luego de la posterior guerra civil. Básicamente lo que hizo Rusia fue hacer a... Friana llevaba ya una, una serie de negociaciones para entrar a en la Unión Europea, y negociaba los objetivos, por una parte, de este otro... de la Unión Europea Económica En un momento, Yanukovic dijo que no si que no quería juntarse a Europa, que se juntaba a la, a la Unión Europea, pues sí. y le renunciaba el país. Bueno, supongo que Yanukovic tampoco sería una persona así en esto. Básicamente, para que comprendamos cómo funcionan los, las revoluciones, lo que se denominaron las revoluciones de colores, y, y al final cabo en ese caso, las potencias botánicas o la potencia meramente autonómica, pues, entender eso desde la geopolítica para para decir, en la actualidad, la República de Donetsk y de Lugansk están natiguas al acuerdo de este embates y el resultado está con una menor. Básicamente se EUCecto porque eh de esa pues, es? que región, sobre todo Irán, pues, hay aquí también como es como la la potencia importante, bueno, que hay que hay que enredar ahí porque están haciendo cosas que no. sobre todo la cuestión del Estado Islámico que luego veremos adelante, vamos a este mapa inicial del LAMS, vemos como China, eh, su zona norociestal tiene un principio importante de lo humana, ahí están los cumbures, que mucho también entra la zona del, del calcoazo también. entonces uno de los objetivos con, la, con el estado islámico es generar que una una potencia estratégica importante que luego se expanda hacia hacia China y hacia Rusia para desestabilizarlo. Entonces, eh, volvemos a la, a la a la primavera árabe y en el año 2011, a principios del año 2011, en, en Siria se giró pues la la vuelta, intentan protestar. Empieza a, la persona, empieza a escalar la, la protesta Y hacia a... Yo puse este mapa para que veáis eh, la identidad poblacional Siria es un país que la mitad de Siria es descierto Entonces un queréis hacer mapa, es que el estado islámico cubre la mitad de Siria Pero de esta mitad, prácticamente todo, es descierto bueno, Entonces para que lo que es Siria, que es la gente no es entonces eh, en el 2011 la, empiezan las primeras revueltas, las primeras protestas empiezan a hacer una escalada así constante y es hacia hacia verano de agosto de, de 2011 es cuando se se, se presiona la, la posición más o menos armada ya, ya el, el poquito ya quiere un cariño armado y es cuando se constituye el, el Free Sirian Army, el Ejército Libre Sirio, es la primera fuerza impositora y la que cuenta con el plástico de los, de los países de los occidentales, <coughs> sobre todo de Turquía, vamos a ver este mapa, sobre todo de Turquía, de Arabia Saudí, de Qatar, de los países de, de, de, de, de, de, de la OTAN, de ambos países europeos, Qatar. entonces Qatar. Eh, La relación de la con Turquía luego la vamos a ver con atención purga porque también es interesante porque hace algo bastante. Entonces, una que que desata la guerra, pues eh, se, se desarrollan diferentes frentes que va a tener una explicación de la gente que está pisando en, en, en Siria. Mm. Mm. pues la verdad es que no lo sé bueno, o sea, básicamente lo que pasa con el ejército sirio es una eh, yo la considero como una maniobra de los países que han estado alimentando esa, esas, esas eh, revueltas para que haya una especie de, de re, representante de la munición que está más, más o menos así y que luego está capaz, si una vez ganada la guerra está capaz de, de desarrollar el proyecto Eh, es que se interesa a estos ejércados y finalistas por lo que se moda a mirarlos, es lo que pasa? Eh, sobre todo se, se hace como un Consejo Supremo, libre y todo esto. La cuestión es que la, la guerra a nivel del Frente empieza a desarrollarse y, y lo que se ve es que el, ese ejército de estilo libre y el Consejo Supremo tiene bastante poco control de lo que está pasando en el Frente. Eh, tanto es así que en la actualidad el ejército libre sirio, básicamente solo está en Alepo, que, se ve Alepo, lo veis al norte, Alepo y en alguna localidad de Tarah, que justo al sur de, de Siria. Básicamente en la actualidad en Siria, sí. eh, y los grupos yihadistas son los que más eh, capacidades tienen de, de lucha y de... Se puede, se puede considerar a día de hoy que la, que la baza occidental del ejército librecillo está ya... No tenemos acabada, no tienes que ver. De ahí, seguramente, la, una cuestión que íbamos a ver más adelante, el, el cambio de estrategia de que se la Pero, o sea, la unificación. Supongo, hasta el principio sí que hubo eh, intentos de reunificar, pero ahí es donde se hostias y no, no llegó a haber una, una cuestión. Eso sí al Ejercicio Libre Sirio y a, los, y a los que les representan se les considera como los, moderados, los rebeldes moderados. Los moderados. Eh, es, por una parte de esos, que se les considera seculares, o sea, que laicos. Bueno, otra cuestión es que la Siria, que es una república árabe, que ya se denomina la república árabe siria, es una república eso, en donde el partido va, lleva gobernando desde los años 60, Bueno, primero eh, hubo una junta militar, luego vino el maziz eh, Al-Azhar, el padre de al en el año 2000 entra ya Bashar al-Azhar, que es el Instituto. Entonces es, una, es el, de los únicos estados laicos que en, en esta zona, pero sí, y de mano. Entonces, eh, comenzaba, ah, vale, está, está el ejército civil y yo view seria. <risa> vale, luego está por otra parte los grupos eh, más imagijadistas, ¿vale? Entonces ahí están el, el Frente Islámico, es su, es una una coalición de grupos imagijadistas que se que se conformaron en, en el año 2013, y luego está el Frente Jabata Nurra, que son eh es la justicia de Al-Qaeda en, en Siria, y luego sale el Estado Islámico. El Estado Islámico normalmente se suele, se suele identificar como un espacio aparte de la policía. Que o sea, no se le suele considerar, sobre todo porque también se han salido hacia acá, entonces es, representa una realidad propia. Entonces es, es un grupo yifadista, básicamente su proyecto político consiste en, en derrocar a a Al-Azhar, ser es un, un estado ilámbico en el cual se las áreas. Luego escuchamos un poco lo que consiste en lo de la Luego están los kurdos. Los kurdos también representa como una tercera fuerza. Eh, los kurdos están en el, en el norte de Siria. Y, pero los también, otros que ya ven, los que como departamentos de provincia, son las aquí. Entonces los, los kurdos también han tenido como su propia vía, y, y también lo después, pero bueno, básicamente llegaron a acuerdo con al para que ellos no atacaban al-Assad, y al-Assad no ellos, al-Assad eh, movió sus tropas hacia, hacia el sur, sobre todo hacia Damasco, porque ahí es una de las Norte de en el siglo XII, y hasta así entonces, el sur norte de Xigia, eh, ya se constituyó como Royapa, que es de la que hace famoso, la que está Bueno, entonces llegamos hasta hasta el año el año 2015, pero bueno, esa configuración del, del mapa de que Siria, eh, corresponde ya a, a, a agosto del, del año pasado. Lo que nos afecta a Siria, vemos. Verde, ¿Eh? lo que se incluía la zona de la construcción, básicamente aquí el, el sur de, de, de Siria, pues, sobre todo la frontera de Jordania, de Fer Y eso, eso porque, aquí la que se que la gente se ve en la bata lucha, en y se ve como Israel está eh, por, ahora, por ahora aquí abajo en la caída de Israel. Sobre todo a la, a la hora de... Bueno, si el régimen sirio va a bombardear las bases de los hijaízas, pues Israel es como que tira a bienesirios, claro. Parece una, un poco una contradicción, pero lo que a Israel realmente le interesa en esta región es que todos los países que no estén alineados con, con, con ella, que estén desestabilizados. Entonces, aunque eso de Fijáiza puede ser problema para Israel, de momento es un problema más por lo que había, si, ya es el Estado, más o menos, eh, aliado, bueno, más no, el presidente aliado de Irán, de Fisbolán le interesa a Israel estabilizar Siria lo más posible porque haya toda la guerra que pueda y siempre que quede Israel como único Estado potente en la zona pues, pues tiene y luego en la zona norte el color verde está ahí, en la zona de Turquía que es, que es uno de los Estados que más, más está apoyando a la, a la posición y es donde más donde donde más capacidad tienen de existencia los supositores la, la de Alepo pues Ahora, como, o sea, ahora le puedo llevar atascado, me parece que año y medio o no, dos. Pero ni avanzan uno ni avanzan otro. Bueno, por otro porque cuando avanzan los, de, los, los del gobierno, de, de gobierno sirio. Eh, y ahí están aquí a los otros. Entonces en la posición están esos. El Frente Sío Libre. Están eh, una serie de grupos hijadistas. Eh, los curtos que los podemos considerar como una tercera vía y lo sale caer también. en la en el en el frente gubernamental está, el ejército el asunto sirio, está una serie de milicias sirias eh pues que ara aracean están en la lucha. Están eh fuerzas armadas de Irán detrás de toda. Eh, detrás de la siria porque sea, ha sido uno de los grupos que más ha ayudado a Siria, y o sea, con lo que ha permitido que, que Siria no caiga en ningún momento dado que... eh, en, de la oficina. Desde su de vista de, de, de, de internacionales, pues los gobierno de Siria están, además de Irán, Irán está, pero también de, con tropas en, en Irán, luego dando ayuda están Rusia, China, eh, Corea del Norte, Venezuela, luego en, con la posición están Estados Unidos, Qatar, Arabia Saudí, y sí, habrá más, pero. Bueno, entonces, eh... esto respecto a la... Básicamente en la actualidad, la guerra siria... Hubo unos años en los cuales, sea por eso que Al-Assad iba... iba a caer. Iban intervenidos a Unidos y la OTAN. Pero ya a partir del año pasado, pues, parece ser que esa etapa ha pasado. Y ahora, eh... esto luego lo contamos al final, eh... tiene hasta la pinta de que la guerra la va a ganar el gobierno sirio y se... Te no va a haber, no va a haber, no, no va a haber derrocamiento, el, no va a haber como, como Gaddafio, a mí no sí. bueno, entonces, sí. en, en agosto del año pasado de repente parte del Estado Islámico, sí. y empiezan a aparecer decapitaciones en, en, internet, en la televisión, y a ver lo que es Estado Islámico, en todas partes, eh, el primer decapitado parece que el... El 19 de agosto, <coughs> pero hay 5 o 6, y hay una serie de, de hechos, básicamente es que el, surge el Estado de Irak y Siria, ahora explicaremos qué consiste, y depende hasta que en Asia, entonces empieza a, a tomar una dimensión en el conflicto, ya bastante importante, ya no solo corresponde a Siria, sino corresponde a Irak, y corresponde también a... a periodistas estadounidenses, ¿no? Porque también era un francés, un británico. Entonces, empezamos a escuchar el término Estado Islámico. Y la cuestión es, ¿qué es un Estado Islámico? Un Estado Islámico no es más que un Estado en el cual se aplica la Asharia. La Asharia es la, la ley islámica, el código moral religioso. Eh, se establece en función a, a la lectura que hace del Corán y de la vida de Mahoma. Entonces... Eh, pues, a aspectos pues, de la vida, desde la economía, hasta el modo de vestir, hasta el, el, el tratamiento criminal, hay ya una serie de araudios, de circulación, que eh, se de, debe de, experimentar de y no quiere salir la caña. ¿no? También desde eh, el de, de, de punto de vista y surita hay diferentes escuelas, básicamente lo que hacen estas escuelas es interpretar lo que dice el Corán y lo que se supone que hacía para dejar la salida de una forma o de otra y también tú le echas un que eres filita o filita pues, una, una interpretación o otra entonces eh, lo interesante del Estado Islámico es que hay muchos Estados Islámicos en el mundo uno es este, el de la izquierda, no, el de la derecha el de derecha es Alam, es el rey de Arabia Saudí Arabia Saudí es una monarquía absolutista <coughs> motivante de un Estado Islámico en toda esta o sea que si un Estado del mundo es Arabia Saudí o sea, básicamente de los principales aliados de Estados Unidos en, en la región eh, Arabia Saudí eh, como hemos visto en el mapa de principio tiene su eh, su aspecto ideológico y religioso es eh, bastante un traducido en eh, Arabia Saudí lo estoy mandando a los bojavistas o sea, una, una forma de salafismo <coughs> eh, en la realidad de hoy no hay una ley no hay una constitución están las áreas, está los Ciertos Sagrados y luego cada juez interpreta la, la, esta historia como mejor que venga en la el día en el cual este, el rey la, anterior no sé que era un no blanco este dentro el veintialgo de, de enero en, en la realidad de Dios se proclamó rey y ese mismo día hubo una decapitación pública En Arabia Saudí, una, una de esas, pero de los aliados. Aparte de eso, pues en, el, en, en Arabia Saudí hay instituciones, hay decapitaciones, hay... Eh, ¿cómo te sé? Eh, Laciaciones. O sea, que básicamente la, eh, es un estado clámico Esa es la capital de un estado clámico habla mucho del Estado Islámico en términos medievales, de Arabia de Covid, Este es otro Estado Islámico, Qatar, en el cual también pues, se aplica la, la Asaria. Luego hay Estados Islámicos y Estados Islámicos. Algunos aplican la Asaria, eh, por ejemplo, solo a, al ámbito personal, a la de las bodas, de los hijos de los matrimonios esto, esto es en concreto, Qatar y Arabia Saudí, lo aplican a toda la, a toda la existencia. Y algunos eh, estados ni siquiera aplican las áreas del código civil. En vez de son eh, islámicos, se apretan a ¿eh? la existencia de economía. Regula la propiedad privada y cómo hay que hacer las cosas. Exactamente. No sé si es el control, sobre sí. el cual yo pido el control. Ya jugué al control, a la vida. No, bueno, o sea que básicamente al regular todos los asuntos de la vida, en la función de la mujer, pues bastante proyecto. Entonces, usted tajlandico con aquel equipo más importante de Europa, ¿sí? Y hablamos hablando de las armas. ¿De, Europa, de, Europa, de Europa. Entonces, la cuestión ese si, cuando hablan de, de que van a llevar la libertad y la democracia al Oriente Medio, realmente lo que les interesa es eso? Porque lo que se ve es que entre sus principales aliados de Oriente Medio hay tanta dinámica. Entonces, pues, ¿es complicado el tajlandico o no? ¿Dónde está ahí para qué pensé? <risa> Másicamente, pues Obama sale ahí saludándose con, con un tipo que ordena constituciones y y, y y lapidaciones a mujeres. Por ejemplo, si, si tienes una relación con el matrimonio, pues te lapidan o si sé, te robas algo que bueno, te corta la mano. Pues, y, pues, entonces, una vez que creo que os he aclarado lo que es el estado islámico, que puede ser ¿no? Vamos a, a entrar en cuál es el estado islámico de Irak y China, que es el que ha, ha tomado el eh, hecho más o menos famoso a raíz de, de la guerra islámica. Primero, se constituye el estado islámico de Irak, es una organización eh, que, que se constituye en Irak, junta Al-Qaeda y otra serie de degotcula consumir a la pista, alismo este en la corriente más afio del del de y, y coexistían en el, el estado islámico de Irak en 2003. sobre todo, bueno, se desarrolla en la insurgencia de la posguerra iraquí eh, coge fuerza y bueno, más más de fuerza pues tiene ahí se se en, en Irak Hay <coughs> que tener en cuenta que Saddam Hussein era suní y las fuerzas armadas de, de Irak cuando Saddam Hussein eran casi todas suní bueno, todas eran suníes entonces muchas mucha de esas fuerzas armadas cuando entran a Estados Unidos pues, se pasan a la, a la existencia y bueno, hay un poco que habrá traslaces de otros militantes a otros y... entonces eh, el Estado Islámico que se eh, crea en el año 2013 Pero no hasta el año 2013 en el cual se crea el, el Estado Islámico de Irak y Siria. Que es el, el que luego Sobre todo se, se crea en Siria, aprovechando la guerra civil y todo el desorden que hay ahí. Coge fuerza. Eh, en ese momento al caer la cintura de del Estado Islámico. Eh, las razones no las tengo muy claras. En general, el Estado Islámico de Irak y Siria. En, porque es en, en, en, las, en inglés, en, en árabe se le denomina TAEX, eh, sobre todo aspira a, a controlar un, un, un, espacio, un espacio territorial y desarrollar una, una actividad de gestión en el espacio territorial, es más un, un grupo que no sé, regionalista, como que eh, intenta hacerlo como, como por muchas partes, generar el caos de así, bueno Es lo que yo he interpretado, eh, de las decisiones. La y luego también que se empiezan a... En Siria se empiezan a pegar entre todos. O sea, da igual el del frente Silvio Libre, de los yihadistas, de los de, de, de, de a, a que en frente a Nusra con orden Isis, a de Oficio, y a raíz de eso, pues, Alcada se disminuye. <m> <risa> Entonces, eh, cuando se crea el Estado Islámico de Irak y Siria, son 3.000 militantes, desde el 3.500, Hoy se considera que puede llegar a 100.000, 100.000 eh, milicianos, no sé cómo de marzo. Bueno, entonces, eh, ¿cuándo adquiere relevancia la cuestión del Estado Islámico? En, en mayo de no, en junio de, de 2014, el año pasado, en madera, cogen eh, 800 milicianos del Estado Islámico y entran en Mosul. Y cogen 30.000 militares de tirakit y Lo mejor es que a corriendo dejan todo a su momento, todos los tanques que están en las iniciales. Yo creo que es bastante despreciosa porque... O sea, no me creo que por un miedo que hay en de repente 30.000 eh, efectivos de la crisis de la ICI, más que no, Entonces, ¿qué, hay, qué puede haber? Eh, después de eso, el TKK, acá el TKK es el los kurdos revolucionarios, los kurdos que todos han en su emiten un comunicado en el cual dicen que, que en Amán, la capital de Jordania, el 4 de mayo habría una reunión entre los kurdos tiratíes, que son los de Barzani, que son, para la no idea, como el Penebulario, ¿eh? Eh, ...porque estar la, la ofensiva en, en Irak. No lo sé. Pues yo creo que es bastante sensible. ¿Por qué? Llegan lo, los delisis hasta Mosul. Mosul, para que os deis, eh, cuenta, la misma ciudad Irak, como aquí en Barcelona. Ocupan Mosul. Se van se los Irakíes, los de ira aquí. Hay que tener en cuenta que una vez que entra a Estados Unidos en Irak, El gobierno se queda en manos de, de los quilles, pero el ejército se de los culines. Y los delicios son similes. No sé si hay, tipo, no sé. Es que ahí es complicado entrar a valorar qué es lo que ha pasado ahí. La otra cosa que es que los kurdos, los pesmerdas, los kurdos y la quilles, también se retiran y se quedan más o menos en el turistán. En la zona igual avanzan un poco. Que, lo que parece que ha pasado es que de alguna manera intentan... Han llegado a acuerdo para que así Una parte un Bukhistán y de aquí se eh, afina a los Estados Unidos, que luego va a pasar el, el, el, el Bukhistán y aquí es como una franquicia de Israel y Estados Unidos en la traducción de Luego otra, otra, otra parte chií y otra parte sur. Entonces el objetivo del Estado Islámico en este caso es hacer una licencia étnica en, en la parte de la típica corresponde porque... Eh, los del Estado Islámico no avanzan más, más aquí, llegan las fuerzas de las nazis y te ahí. Tampoco avanzan hacia el Kukinzán. Te quedan ahí en, la, en el principio del no, pues, Bueno, son cosas que se van diciendo por ahí. Yo te las pongo y... Porque es una maniobra bastante rara, que de repente... De repente entran aquí hasta las nazis. De... ¿no? Es una cosa un poco extraña. Entran también aquí. El catenico, el catenico, el catenico. Eh, pues es que lo que pasa, eh, ya se, se crea, el, el, ese, ese mismo junio a finales se crea el califazo, el califazo ya, ya el Estado Islámico es no una emanciación, ya aquí el Estado Islámico es una, una, una, un califazo que tiene una, una, un territorio que empieza la administración, la atención, empieza a llenar un montón de dinero, sobre a vender petróleo a, a Turquía y a Israel. Pero lo que pasa es que hay una serie de cuestiones que, y esto quiero que que sepa la reflexión, y es, en eh, ese tipo de cuestiones la, la teoría de la conspiración siempre, siempre están. O sea que está ahí donde queda mano tionista y tal igual y, y obviamente es cierto porque hay, hay un montón de intereses que están que están en, en lista en ese espacio político. Pero también otra cosa está clara y es que... Eh, Por mucho Estados Unidos que sean, por que sea, no es capaz de, de doblar la situación siempre. Y lo que parece claro que ha con el Estado Islámico es que se un poco las manos. Porque su idea, yo creo que su idea era básicamente introducir un grupo más o menos fuerte en esa región, pero que no se quedara, se quedara en eso. ¿Qué lo que ha pasado? Que de repente, tanto en Siria como a nivel mundial ha tenido un equipo importante, ha, desa, ha empezado a desarrollar una estructura de Estado de, ese, de este Estado Islámico, y de repente ha empezado a haber gente transparte, a, a pesar de gente la gente de, de Antigua del Norte, el otra leía un artículo de, de un título que maneja bastante el tema y decía que, que en la CIA, no había una recitulación completa de la, de la agencia, porque no preveyeron que el IPI fuera a tener un apoyo popular tan importante en la producción civil y que se desarrollara como, como proyecto atrayente a, a tanta gente y que ha eh, metido la patagonia. Bueno, O sea, que una que pasa esta, empieza una serie de, de acontecimientos. de Este es uno, que empieza a ir un montón de gente a decirle a, a combatir. Gente de Europa, que luego vuelve como pues, pasó en, en París. Empieza a las recapitaciones de, de occidentales públicas, lo cual hace bastante años el gobierno. ¿Sí? ¿Sí? Otro episodio también en mes de agosto. Vamos, pronósticamente, en, en junio es cuando se da el y el salto de Lizia a Irak y te da como la esfera firmada sin el juicio. En agosto en empiezan las líneas de captaciones y en agosto también van aquí a hacer a no sé qué una comunidad eh son de Asia 10, visita un núcleo diferente al verde. Eh lo que es una relación bastante antigua, sobre los todavía se derriten. Técnicamente forman parte de los kurdos, pero bueno, para los kurmanes, para, para los salatistas, pues son, son herejes y son naika en que... En ese proceso de limpieza étnica, étnica pues llegan a, al monte al donde los días y, días y y es cuando también empieza, ya con las decapitaciones, había habido mucho revuelo, y habría también la cuestión más de ¿no? que llegan ahí, y se cargan a 5.000 días y días, un par de días. Después sale Maracobao diciendo que lo, lo de Lichy no puede ser, que hay que combatir a Lichy y todo eso. Y es cuando eh, empieza, eh, mete a mano el Estado que empieza hacer bombardeos a Lichy. ¿Qué es lo que pasa? Que, básicamente, también los, los pezmerga y calcíes dicen que van a ayudar a los J 10 porque son tan curtos tan Bueno, básicamente lo que pasa es que los del PKK... A los Estados llegan ahí con un helicóptero, ven el panorama y dicen, bueno, se ah, morirán. Los de los pesmergas tampoco se atreven a entrar ahí. Y son los, los del PKK los que cogen desde el norte de, de Turquía, que es una zona muy montañosa, y tenían toda su estructura guerrillera, y entran a de los de Asiliers, ayudados de los del los, los kurdos sirios, que son los también más o menos afines al, al PKK, y rescatan a los de Asiliers. La versión oficial es la oficial de los Estados Unidos, cuando los Estados Unidos se habitan a Bueno, pues hemos ha habido las decapitaciones, empieza a ver en todos los que hay una, un genocidio en Irak y al igual Y luego llega la cuestión de Kobane. Entonces es cuando ya realmente la... Kobane es bastante interesante. Sobre todo porque pone manifiesto el, el cambio de estrategia que hay en Estados Unidos. Entonces antes de entrar ahora a Reyn Kobane, voy a explicar rápidamente lo que, lo que es el Kurdistán. <risa> ya se ha algo ahora, pero bueno. El Kurdistán está más, casi casi no en el mundo. ¿no? O sea, está separado en cuatro estados. En la nación es el, el estado, el, el estado más grande del mundo. Está separado en, en cuatro estados. Irán, que es el oriental, Irak, es el Kurdistán sur. <coughs> en eh, China, que es el turista occidental, y el turista norte, que está la franquia. Entonces, desde el punto de vista político, como En Irán no, no, me, no me he tomado nada, no sé cómo... En el resto, podemos considerar que hay dos puristanes. Uno es el puristán iraquí, y otro es el turco y esquí. El, el puristán iraquí es... Lo que yo sobre todo a raíz de la de la guerra del, del Golfo cuando Saddam Hussein y en Irak son como los colaboradores de Estados Unidos que a caer de ahí eh, el se convierte en, el, en un aliado de, de en, en, en Irak en Irak y en esa zona el objetivo de Estados Unidos y de Israel también es eh, configurar un Kutistán dependiente en el territorio irakí eh, que sea como una especie de Eh, Emiratos productor de petróleo son Qatar, Bahrein que producen de petróleo el cual el bascarismo funciona bien Farshani está dentro de, esa, de ese proyecto Farshani es el, el presidente del Qudistán y luego están en la zona surca sobre todo, pero también en, en Siria mm -hmm. está el Qudistán más o menos está bajo el, la influencia del PKK Podríamos denominarlos los, los puntos revolucionarios Para ¿no? mí, los, los, los que más afines son los Pectomix Entonces, eh, voy a intentar explicar rápido... Llevo mucho tiempo, ¿no? Sí. no ¿E Básicamente, eh, el PKK se bueno, te funda a, a finales de la década de los 70, Al principio es una, es un movimiento, es una guerrilla de corte machista, lindista, más, más o no menos clásico. Su objetivo es eh, conseguir la independencia y desarrollar un, un Estado-Nación, estado socialista, sobre todo eh, con el asfixio de la industria un lado. <coughs> La cuestión en, del PKK es que ha tenido un, una, una evolución bastante peculiar. No se visto, yo creo que no se ha visto en eh, Para entender también la evolución que ha tenido el PKK es importante entender la evolución que han tenido Sistía y, y Siria. Sistía y Siria, es como decir, que siempre está un poco ahí una encertada a la otra. Eh, sobre todo, mi eh, padre era al Siria al-Assad, eh, aunque con kurdo, los kurdos de Siria se eh, veía mal, porque era un estado nacionalista, y Siria tenía muchos y todo eso, pero respecto a los kurdos turcos tenía bastante afinidad y tenía bastante... De, era una, un aliado de los kurse entre acá, entre acá y eh, durante muchos años eh, Siria, sobre todo la ciudad de Kobane, es muy importante Kobane fue un espacio de porque van justo en la frontera turca ¿no? entonces los masín carables ¿no? pues, porque se crea clásico y pues, se le va a pasar a Siria pues ya y ¿no? eh, tenía acuerdos con los kurdos sobre todo para, yo creo que eso era para joder a Xistía porque estaban ahí Xistía también es una potencia, ¿eh? de las potencias recordad lo que hay que decir en el imperio Otumano, ¿no? una de que adhira a hacer hegemónica en el masín que han tenido sus su masín Y eso cambia a raíz de el año 90 y 98, me parece que es, eh el padre de Alazat, el Jakobo Alazat eh rompe los vínculos del PKK y empieza a pescar caña. Y también hasta Caminzoucia, eh presentar esa voluntad económica y nos no recuerda es que ya no va no va a amagar a En ese momento, Haaland, que es el PKK, tiene que ir de Siria, y al de dos meses lo, lo viene en un país. Eh, a raíz de que va a la cárcel, empieza, empieza, empieza a producir ese cambio de idócesis. Es interesante, es importante, en Siria, eh, los puros del PKK que estaban en Siria exiliaus, eh, crean el año 2003, el IPD, que es el Partido Democrático Unión Democrática, que es básicamente como el que se entrega y a partir de ahí empiezan a desarrollar una financiación más clandestina, y son, ahora el partido que, que es el está gestionando los GAPA, que tiene la judicia la de IPJ y la de IPJ, pero que crean en este contexto, en el momento en el cual Siria, que es la policía, la policía eh, manda a lo que sea acá afuera, y los que crean Entonces, a eh, Osala le mandan a una cárcel en medio del Mediterráneo, en una isla, y cuando empieza a darse esa, esa evolución ideológica. Eh, de ese machismo o leninismo empieza a leer sobre toda a y Dixin, que es un tipo que eh, plantea un, un, un, una especie de municipalismo libertario. Eh, también una, una visión bastante radical del ecologismo, y, y en el año 2005, bueno, empieza a haber una serie de instituciones dentro del PKK y, y en el 2005 ya se establece el confederalismo democrático como, como un sitio ideológico por el cual se va, se va a lograr la la liberación del publicado. Mm. Es un salto importante porque, en ciertas cosas, denuncian al, a la creación de una Estado-Nación en fundamentan su, su discurso, su proyecto <coughs> en la comunidad y en, y en espacios de, de decisión autónomos y asociacionados, los cuales se van a confederar de una, una forma asamblearia y asesorical. También la cuestión de la mujer es importante, bueno, en especial que ha sido y esto está también como en la ciencia de psicología y asociación de Básicamente, ese, ese contexto ideológico es el que, el que da vía el desarrollo de, de las llavas y de la resolución de, de las llavas. Luego hay los el del federalismo democrático, y no me tiempo mucho a leer sobre eso, pero bueno, en general creo que es una cosa que, que podemos discutir nosotros ahí. Entonces, Veamos, una vez que tenemos claro quién es quién en el contexto kurdo, volvamos a Cobán. Estamos en otoño del 2014, o en sea, el 2014, en el 2014, llegan los delixis, ¿no? Eh, Estados Unidos ya tiene una presión internacional importante, internacional, importante porque los delixis están descabezando a gente, y están haciendo asidios, y bueno, aunque pues, algo le molestará, mediáticamente. Entonces, eh, porque es importante primero para el concepto porque es un de gente de la frontera turca y el ISIS, los grupos de Siria, reveles tienen eh, a este la clandestina de la sociopatía, que además que les falta una cantante, pero pues, la gente que viene de Europa para hacer bueno, pues, bueno, bueno. bueno, empiezan ahí a Hombre, obviamente los de los furtos no tienen capacidad de, de hacer las cosas, porque los de DC han cogido todas las ramas la de iraquí, que es el aumento de primera, de última generación. Hombre, lo ponen. es que bastante, y el avance es bastante lento, bastante lento. Y empieza a hacer como un punto, empieza a hacer más escobar en arriba, abajo. Y hay un momento en, en octubre, <coughs> en el cual, eh, John Kerry hace una declaraciones y dice que Kobane, eh, en ese momento Estados Unidos ya está bombardeando a ISIS. Y aquí bombardea a y, y, y bueno, pero es un problema para ISIS pero no es un problema para comunicar Kobane. No, no, no. En ese momento, John Kerry eh, hace una declaración y dice que Kobane no es un eh, objetivo estratégico para Dice que si cae Kobanes, será una pérdida, pero después, no todo el mundo lo interpreta como que va a caer Kobanes. Entonces la estrategia, hasta ese momento, Estados Unidos y el vizcía, ¿cuál es? <coughs> que entre que entre los del ISIS a eh, Vistia, o sea, Kobanes, se limpien de, de kurdos Kobanes. En ese momento ya, Vistia tiene un montón de, de militares en la frontera, así, lo cual y vive que los turcos se reformen desde desde Turquía. Acá claro, el los turcos en Libia, acá donde hay un montón de imágenes que están con los los turcos ahí en en la frontera, mirando cómo los militares están trabajando y cómo están armados. Estamos en una Entonces el objetivo es que entren los de ISIS, que limpien Kobana, igual que han estado iniciando Irán, que ya están iniciando y luego una que entra el ISIS, pues ya entraría Turquía, eh, un ejército de verdad, contra el ISIS, que ya más o de acabar, y ya ocuparía Kobana, ocuparía esta zona del isis que no ingresa, no ingresa nada, que es el estilo de país. <coughs> hay un problema y es, que no saben muy que no saben muy bien por qué, No sé, yo, yo creo que hay una, una, una cosa que está clara, y es que el 9 de octubre, para el 10, 12 de octubre, aparece otro tipo de Estados Unidos, importante, y dice el Estados Unidos no puede perder Cobane, porque se ha propuesto eh, acabar con el bici, y lo no puede ser es una batalla tan mediática como la de Cobane, la pierda, sobre todo desde el punto de vista de la que religión se sentía en ese espacio político, Que a cabo, a veces, con el Entonces cuando Estados Unidos, aparte de eso hay otra cuestión, y es la negociaciones que está manteniendo Irán con Estados Unidos la la Y supongo que Irán de Irán de Estados Unidos ya vale ganar el curso Los, los, los las manos y como no nos vamos a ello, aparte de Napolia Y Napolia Es bastante complicado porque pasa ese... Ese, ese cambio de estrategia, pero en algún momento lo hay. A partir de eso, Estafunios le, le dice a Turquía, le dice, voy a mandarle a estar matados juntos, y además que van a desatrasar a los furdos tiraníes, a los amigos, que van entrar en cubano. Turquía se niega, pero al final, como es pues, no que se ha dicho, mandero de Estafunios, y es cuando básicamente se da el, el cambio de, de, de Tercio en la zona, y es cuando ya eh, recién arman los kurdos, empiezan a estar sin embargo ya a la bomba grande la guerra, los rebanos de Liji, mientras los, los, los pesmerga, los kurdos tienen aquí, es que traen a momento pesado tan que es así, que era lo que no tenían los, los de, de Kobanez. Y básicamente, pues, pues es, dicen que Kobanez es el, el punto en el cual empieza a, a, a, a decaer el, el estado de su Eh, sobre todo porque Estados Unidos se propone acabar con el Estado También para el, para el Estado Islámico, Cobane es importante, porque uno que a los churdos está acercando la, la alianza internacional que se crea para alianzar otra... extra ellos. Claro, si empiezan a mandar a a Cobane, a ver si... si se, hay un momento en Cobane que los churdos casi tienen unas tres o cuatro manzanas de Cobane, que es muy Esa lucha ya. Bueno, pues ya voy a ir terminando. Entonces, pues básicamente, para finales de año, Kobane ya está liberado. La otra cuestión ahí es, los kurdos y Kobane, que son sus kurdos amigos. Yo los concedería amigos. ¿Qué trato hacen con los Estados pues Obviamente, con pues mucho que... El otro fue una kurda hablando de Envilgo, y decía que los Estados Unidos les habían ayudado, pero nunca les firmes porque si los Estados Unidos no hacen que entren con tanques y no les mandan a fomento como de normalidad, seguramente que habían agafado. Entonces, ¿qué, ¿qué contrapartida han tenido para que les han ofrecido a Estados para, para aceptar la ayuda? Una de las, las hipotecas es que, a cambio de, de eso, de la ayuda de Estados Unidos, los, en el IPFQ, en la Universidad Jurga, que hasta ese momento nos había la guerra de alguna manera eh, se compromete a, a apoyar al presente video del IPF Pues bueno, este es el mapa de antes que se pues, considera el mapa actualizado <coughs> eh, ya para terminar ¿Cómo estaría la evolución? y es una actividad que pasó hace unas una, una, una semanas y es porque eh, el ejercicio desde aquí y yo estoy aquí, sin ayuda de los Estados Unidos y de los españoles, ayuda de la ciudadanía porque eh, la posición de Estados Unidos también Estados Unidos, aunque veamos que es una vez, a como todos, eh, no sé si los o también, dentro de estos sueños hay, hay diferentes corrientes, ¿no? que están en este contexto están los, los negocons, los negoconservadores que eh, es su representante, Máximo Cuxer, Máximo Cán, ha sido el que ha estado utilizando todas las de primavera, ara, de todo eso <risa> y luego hay otro otro Bueno, McCain, está con Netanyahu, con el guionismo más, más recalcitrante. Y luego está, está otra, otra sesión, que no sé quién la representa, igual Obama, pero es muy claro. Que, que está planteando que hay que dar una cosa con Miranda. Que si no, o sea, que se, se, va, se va a dar la cosa. Y que, <risa> hay gente que, que está viendo a futuro que la alianza que ha tenido Estados Unidos y los bloques finales. La Reva Saudí, con lo más importante que ha hasta la salida de los Estados cambiar hasta aquí ahora, y, y deja en la estacada la Reva Saudí. que en la Reva alguna revuelta y... Bueno, lo que ustedes que ahora en, en ese espacio político están cambiando bastantes cosas. Eh... El el otro día ha salido en a veces en Israel, delante que que bloque un poco este recorrido principal, dejamos una laguna abierta o sabe a aquí de la ciudad de Israel. Debería, debería haberse encargado la narrativa. Pero bueno, no, ahora es que son hipótesis y yo no acomiento en esto, es que las opciones de sociara en Idad, que están entrando están entrando los los filaquistios, giranías, gramaticalmente o sea, en, en la lucha que estaba yo notaba ahora Así, el... están las piranías, las piranías, las y ahora la última batalla va a ser la de Mosul y ahí prácticamente está mismo que el de Mosul lo que se da por hecho que los delícitos caigan ya... para que eh, el fin que haya pasado la batalla entonces, eh, están ahí, que, que entre en Mosul y el que a va a ser el que va a cortar la batalla entonces, uno de los que la tipótesis que hay para lo que está pasando ahí en los 20 y la de dividir le, le, los estados actuales en estados más pequeños técnicamente sí. más homogéneos, pero también que sean más, más fácilmente manejables entonces, crear eh, un estado sumi ¿Sí? básicamente que si veis este es un proyecto de actos Este mapa le ha sacado una página web aquí en Estados Unidos Si ¿no? os fijáis, el estado suministre se sigue con lo que está allí O sea, luego la zona chita es lo que mejor le el gobierno iraquí Y luego nos guían los furtos, Y luego a la izquierda, un eh, no estado la guita Bueno, otra cosa que también me es que, que el, eh, estaba Siri la Lawita bueno, la es por presidente. Diosu, él una serie de cosas, pero creo que otra vez encima es mismo, en una una cosa del plan eh, porque a la es, es a la Wiki. Pero así diante. con ese tipo de información lo que pretenden es que entendamos esa gran terminología religiosa. Pero creo que, creo que es que estoy Hay que entenderla en unos parámetros más eh, económicos y más políticos. Pues ahí está la cuestión. La idea creo que puede ir por ahí. Dividir estos espacios que, tal y como están ahora, se pueden alinear con Irán, y con Rusia, y con China y con, con, esos, bloques, con esos bloques que hemos visto como se están conflicionando ahora en, el, en la zona de Asia, Rusia, el Pacífico y sobre todo usando como punta lance de Israel, que es su candidato principal y esto es lo que, lo que iba a decir Vicio <música> de Líbano es, es bastante amigo de Siria y Jordania de Estados Unidos pero tampoco se igual haría Básicamente o sea que hay una serie de cuestiones que a mí me gustaría que la gente reflexionara sobre ellas que una parte es la cuestión de la guerra Eh, como oportunidad como veces, Por ejemplo, eh, si no hubiera habido las guerras sirias, de eh, Java no habría habido no habría un espacio, no habría habido una, una revolución, o sea que hay lectura de ese tipo. La verdad es que hay que andar confiado porque, en general, una cuestión como la que ha pasado si no llega a tener la vida de estos niños, se verán los trabajos. Es cierto que la guerra genera generado esa oportunidad de liberar un territorio y de, y de desarrollar un, un proceso revolucionario, bueno, no habría ocultado, ¿eh? pero ya una vez que en el 2012 eh, Alassand recía sus tropas del norte de Siria porque va a Damasco, que es donde Damasco nos han tenido los circunstancias, eh, esos tres cantones que, sitio, que constituyen como ya una estructura política ya diría eh, que eh doctora Molina tiene la no me, no me ha dado tiempo a informarme así oportunidad pero bueno lo que leí yo con encima pues mucha gente que la considera como una revolución universal que de pues, papá bueno, que ha aquí en, en Cataluña pues, Yo mira una una de las cosas que la que vi ahí en, en el acuerdo este de que, que de yo no pues merga. O sea, que, que hay el Naciones de zona el Vaticano, este el Consejo Supremo Muduro, de, de una paralela al Consejo Superior Muduro, era el, el, consejo, el, el órgano poco de máximo de la opción de islas, pues creó el Consejo Supremo Muduro El cual, los del, del partido este afina al PKK del norte de Siria, se Porque era una maniobra clarísima para que los puntos de Bastani tomara control de, de, de Siria. Entonces, yo creo que una de las cuestiones, eh, uno de objetivos de, de Estados Unidos cuando entran a Norte de es decir, eh, que hay una especie de caballo de Troya ahí en Kobane, porque también entran los del ejército libre sirio, el próximo mismo que el día ya, ya ha tenido. entonces, eso es cierto ahí va a haber, va a haber, ya, va a contar ahí el bacalao sí. lo que queda claro que en este en este proyecto o sea, es crear un pasado burdo, ya, que sea donde el importante esté en el, mirar, y usted, nada de, de esta zona de esta vida ahora, entonces usted se Un gráfico, eso... y acaban con ellos los delitos y bien, y no ya acaban en Estados Unidos hace que una vez fuera a haber, la guerra por una parte, la guerra como aquí realmente es un espacio de oportunidad o no la hará como territorio, pero... Y, por ejemplo, si no hubiera tenido la vida en Estados Unidos los curtas, pues lo sabían ¿no? la... la... los que habían tomado la... estarían ahí... La otra cuestión que es interesante es la evolución ideológica que ha tenido el PKK, el magismo leninista al marxismo-leninista. <tose> eh, ahí a Saleria y la enragia ese la, la, la, la, eh, es la político ideológico que, que hay en el chavismo de izquierda andino, que los movimientos respecto y luego la cuestión de la cospía no mí, que siempre que hay ese tipo de cosas aparece un montón de teorías de la cospía no ya, y lo que veo es que en general tiene un fundamento pero esa mano negra o sea esa mano oculta que está detrás normalmente no es capaz de, de funcionarlo todo y hay momentos mensuales primero que no hay solo una mano y está unido y detrás dentro de esta ciencia hay de intereses que están firmando por, por ponerse un y por eh a lo que se quiere que hay que hacer en este, en este espacio. Por ejemplo, claramente en el último medio año ha habido un cambio de estrategia, parece que se una tendencia a la otra. La, la tendencia que me que está, está ocurriendo o es la de llegar un con Irán, cosa que a, a engañarse me lo ha dicho nada. Por en enero juez, en febrero, sí, en bueno, el Congreso de Estados Unidos dando de caña abajo porque no podía hacer, Entonces, bueno, hasta o que las tortillas no hayas están, pero también, obviamente que el estado británico es, es una herramienta de accidente para hacer cosas que los estudiantes no podrían hacer. O sea, empezar a meter todo a la mente, no, no queda bien. No. Pero está claro también que parece ser que se les ha ido el arma. ¿Sí? Yo no lo sé, pero sí, creo que, que sí. sí, sí. Que mente, <susurra> y lo metemos a la parte de los estudiantes de de la ciudad de todo eso se divide en el mismo ni no madera ni tal ni lo de lo pero meta de estado no no que la más importante cada posibilidad eso era para que no acá de lo que lo de ya con el texto en o la usa de la nube y de poco que es la de auditoría cual no no avión llegando aquí y no si quieres dires que la 16 de la luna yo una diré que era ni nada no llegar y pues después va a tener que disputar o lo que haga el equipo era que no le dé que no y de hecho, lo que está claro es que ahora parece ser que la, la amenaza mundial es el jihadismo, ahora parecía más que la, la estadounidense y así, pero ya hay una serie de asentados en Europa, pues, y básicamente las, los estados que se han encargado de, de luchar contra esa forma. El hijaísmo son los que han ha ido desmantelando los clientes en este ámbito de violencia. O sea, que, o sea claro que, que no es casualidad que... Yo simplemente, lo que a mí me parecía o sea, este cambio de, de estrategia, porque lo hay. Eso es indudable. Es Creo que sí. lo hay. Sí. Lo No, ah no es, una, es, a ver cuestión, es, otra, es otra cuestión de o sea que no cuando, o sea que lo, lo que no sé es esta es un concepto tan pensada ya, ya en un momento dado cambiarnos algo el baien bizu dira. Doi una lege konstatada gointoa energiaren aldezatu, haltzat, gan. Honegia lurtegoenak, idebatera dut. Ani razo bali, baliarimo, ere soilik ez da hitan. Hitzeak ez da bidertu, ikizten posibilitatea berake. Posibilitatea beraka, home integratiko, ere dope publiko, eta plata no eta honako gogoratu da, se vuelven a arreglar a que van. las No sé por ¿Cómo pueden tener todas las fronteras de los estados? ¿Cuáles son las distintas yo les digo de las instituciones. para decidir que hay más fáciles de hacer que no si entran por el carácter pero no entran no contaban no entran por el que se ha pegado es una rama que pasa con con 40 o 50 sonidos nuevos con anti-aereo a con anti un motor que se ha utilizado que en la red y además aparece eh, Si ya, los líderes de la carrera que les hablo en Lidia, pueden decir los líderes de ciudad. A Siria han llevado armas, es decir, que están desgraciadas con los gobiernos. ¿A que están desgraciadas con los gobiernos? No, no, no, no. A lo que quiero que O sea, que cuando armas a un ejército que básicamente no tiene representación de, en las frente que armas luego te, te llegan por ahí. O sea, que cuando Estados Unidos está armando al ejército libre Siria, a uno ya sabe que está armando también a Estados ¿sí? o sea, Unidos. Porque no es... O sea, que se da... Ha había un, un montón de noticias que dicen que... No sé, qué brigada del ejército Siria ha pasado de este dinámico y... y también, tal una forma de очку eta berk子 berk Inf altars a Dala jalinuak seeingu kutuzai olaitak horiek nuadia bau talatoa <tus> entità иглось intertempo fervi no sí. ¿eh? me da no me da me da no me da no me da no La que... Levanta que... Pero también hubo... Hubo gente que dijo que no era... era una... Que era la verdad es que no en... sé, la cuestión es ¿A qué rédito ha sacado ¿Ves ha sacado el gobierno? No, pero ...pantar a hacer una responsabilidad de la sociedad... ...la responsabilidad de la sociedad de la sociedad... ...en 4 ciudadanos... ...obviamente... ...sí... ...básicamente lo de... que se les talló las manos... ...sería un análisis que leía todavía... ...el tipo que... Eh, el reporter que suele sacar aquí a Niki, decía eso, que en la CIA había habido un revuelo importante porque lo que tú planteabas del papel que se le atribuía a Niki, como que ha excedido un poco, bueno, o sea, eso es lo que planteabas. La es que, el eh, reportero pues, ha referido a ellos como una única, una única cosa que yo tampoco no que sea a ellos porque... Hay, dentro de esos intereses corporativos hay diferentes diferencias. Habla gente que prefiere un acuerdo con Irán y hay gente que no refiere un acuerdo con Irán. Creo yo. Y luego la, la cuestión esa de que, de que nosotros creo que tampoco son capaces de... Igual que en este caso del atentado. Bueno, pues no, no han organizado ellos, pero más o menos saben lo que va a pasar. En los momentos después, ya es Pero igual, en vez de... de Eh, tipo esa acción a ir con una charrasca y lo que dicen es un amigo en el agua del mar y después pues no pensaba que no de eso eso... ¿eh? yo ¿Eh? pues, realmente creo que son... es bastante... Sí. bastante. Sí. Sí, sí, es pero el agua es bastante bien si, si, esa es la creo que después tipo pues, bueno, pues, no lo sé, si no, tendrían todo básicamente al no sé si tienen todo al agua, pero sería bastante... da zaka tambur ta ikela da zaka da zaka da zaka da zaka da zaka da más adelante yo también vamos a dejar y que yo sí no tiene eh la voy a tomar bien las dudas y que yo de todos modos lo voy a decir no y yo lo he esa discusión también se también se llama luego los terminados a la edad y mi gente se va a dar antes y yo yo, es puede que haya dirigentes pero muchas no, todos yo lo tengo aquí ahora mismo eh los de cerea eh de este en un poco por favor me vas a de edificio 911 pienso de la y un montón de armas y un óptica dentro del mundo es alguien que está tan complejante un poco de espacio tan amplio que se refiere entonces, cambia la movida y va una manera de decir a veces ya van a molestar y nada pero la fundación de de la vía la lucha y apoyo la no hmm. creo que es un espacio de reflexión en sentido o sea eh, es que acá sobre todo a raíz del discurso de paz hace una, una propuesta eh, tampoco me he leído mucho la, la traducción de el paradismo anticrático pero creo que es una propuesta en términos radicales y Aquí lo que me han notificado, señorita, una, una, una pregunta de norma del mundo. Yo creo que ese es no sabe. Dayan que la ley es muy diferente y también se explica acá eh, la cuestión dura sí. ha sido una cuestión representacional en Solería, de Y de salir a la palestra me, me, un planteamiento que me parece innovador, innovador pero aquí no, aquí un planteamiento de liberación al final eh, basado en, en un planteamiento como de la lista, sino de cultivación de la nación. La necesidad de la bueno. Creo que ahí está la Ah, no, no, no, no, que no existe la diligencia, creo que es interesante launching? hablar de ello. No, no. <laughs> no solo en, en lo que respecta a la, la defección del Estado, pero en lo que respecta a la, la, la%, la、, la, la, la, la, la, la económico, no hemos no he informado, o he estaré informado, he informado he, el, en Siria, la parte de esa en libertad a que cómo se está la economía, si están planteando una economía auto o si ¿sí, se sí, están haciendo sí, sí, sí, cooperativas en salarios, o si están planteando una cuestión para de Eso no me ha dado tiempo un poco, pero creo que sí, pero también. Sea, que no es una cuestión que se refiere a plantear la, la política así, que es un tipo de demasiada generación, pero Entonces, a través de la familia y ya se que no me, me informa Google, si quieres tengo una Pero bueno, si alguien sabe de lo de, de eso Lo que digo que sé, es lo que ustedes traen una curva Así me he el maquillito de otro Ya, pero yo lo he leído Que Sí. la opinión que pueda tener es demasiado especial sí, sí, sí, sí. es una situación que desde el punto de vista económico el planteamiento social federalista no difiere mucho del cooperativismo que está hablando por aquí me parece pero no Estatik <coughs> aturakota También no no sé si no, no sé si la gente que me dice es que durante no la novia sido relevante, le este planteamiento y no hubo tiempo para nada así. ¿Sabes? de repente ha habido la guerra como un factor. Hazte cuenta porque permite eh que Una realia, una de natural y comunicación, plantamiento que yo no lo sé hasta ese momento como está estudiando. No hay ningún documento de texto y esta, tiene no tiene por una cuestión que ellos no controlaban, pero que nadie se sabía mucho lo de el sí, es que no sé en Turquía cómo lo están desarrollando. No sé si es puerta o no, no, no, o está en decadencia del PKK. Igual en Turquía ¿tabos? A mí la sensación que me da es que eh, con un tipo de desarrollo de una estructura de base es un espacio bueno, supongo que aquí cualquier espacio, la capacidad de, <coughs> la, de hacer frente a tus porque solamente que no te vaya a dejar desarrollar tu estructura, ¿sabes? Yo creo que sí, eso también es un tema de la estructura, la no no. <tries> no pero que allí en sala nada quería. La única cosa que es que hay una discusión cara se dice psicológicamente dentro del diálogo de la gente iniciada en la región de la comunidad dentro de la escuela todos los pueblos en la comunidad de la comunidad ¿no? y además el nacionalismo es el término de sus libros y sobre el de y el papel del Estado pero el Estado es parte, también es una especie que se llama la psicomónica o sea, es y se soltieron y usaron de las cosas durante, la lanta, no la cesta, no con la cesta y hay tal de cuenta la política paralela de entre la ejecutiva que con una institución y el votante y Vargas va a poder avanzar hacia el gobierno de la derecha de de <talk themselves> el de que viene de constante nuevos grupos políticos son las eso significa <coughs> que es, es no muy <tanto> sí, clara, que es capital y que no no se trata de los capitales. Probablemente es que es una iniciativa, que que cambia en el chile. Eso creo que depende más de los ya que también ir eta eztas seme taldeko honen arteko gainerako dela dio lanseada KASLI <laughs> <Yeah. laughs> I don't know What uma Asi Nu Yes ARINC de 뭐�aru eta... se monasteryu hori? Se gösterdi 2 ziren, performance da. Har sais fromaspe ibrintu. J高u breaki eta... Iide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 he no that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 a quando ho parlato di quello che ho fatto io che matte non potevo fare la <laughs> strategia di avanzare con le cose io è stata una nuova nuova cosa che ho fatto io io ho un problema di resistenza